de otras voces, otras propuestas. En este momento mi compañero Luis está haciendo una breve diligencia, así que me tomo el atrevimiento de hacer la introducción del programa. Eh, hoy tenemos dos ejes centrales. Eh, uno tiene que ver con que se ha cumplido el aniversario número 41 de los asesinatos que llevó adelante la CNU, la, eh, la corriente universitaria Eh, parapolicial de la AAA y por eso es que vamos a dialogar con Susana Saldua, que es la hermana de Adriana, una de las militantes asesinadas en La Plata por la CNU. Eh, por ese, esa matanza además se está desarrollando el juicio que empezó hace muy poquito tiempo y hace poco hablábamos con Luis precisamente del de, eh, financiamiento de, de este proceso, de este debate oral que aún no está determinado cómo ni cuándo se va a sostener, pero por el momento se desarrolla. Eh, por otra parte, eh, como empezamos la semana pasada, aquella eh, gran cobertura que venimos anunciando a partir de una denuncia por violencia de género en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, eh, estamos eh, hoy vamos a estar dialogando con Ana Laura Torna Quindici, ella es eh, secretaria de Mujeres y Género del sindicato, es también integrante de la Naranja de Prensa, que es la organización que tiene el Partido Obrero junto con Independientes en la comisión directiva del gremio, y Ana Laura nos va a contar cómo fue eh, este proceso de, en realidad, aún no se sabe muy bien qué determinación concreta se ha tomado en relación a la denuncia por violencia de género, más allá de, de un taller de, de violencia de género en, en los sindicatos que, que precisamente convocó la Secretaría de Mujeres y Género con Luciana Pecker y Olga Viglieca, no aún no se ha este, movido mucho el avispero a partir de esta situación, pero sí se ha debatido mucho en los ámbitos sindicales y por eso es que eh, nosotros decimos desde el comienzo que el CIPREBA, eh, a pesar de los errores, ha tomado cartas en el asunto ante esta situación. Eh, bueno, nosotros nos propusimos hacer esta amplia cobertura y poder hablar con integrantes eh, representativos de, del espacio, por eso dialogamos la semana pasada con Tomás Eliashev, que es integrante del colectivo de trabajadores de prensa, Eh, que es, bueno, una de las organizaciones que integra la comisión directiva y además la organización a la que pertenece el, el violento denunciado. Eh, hoy dialogaremos entonces con Ana Laura de La Naranja de Prensa y la semana que viene estaremos aquí en el piso con Gala Abramovich que es, eh, digamos, se podría llamar una afiliada independiente, una persona que, digamos, activó su militancia en el gremio, pero desde un lugar no solo independiente, sino no jerárquico, ¿no? en lugar de una afiliada común y corriente que siguió eh, esta denuncia y el proceso que vino después a través de su espacio orgánico de la Secretaría de Mujeres y Género en las eh, reuniones abiertas que se daban allí. Entonces eh, pensamos que bueno, estas, estas, estos tres diálogos, digamos, pueden eh, digamos, representar o, o generar una amplia cobertura que permita digamos, a todo aquel que escuche sacar sus propias conclusiones. Eh, por ahora tenemos esto, también está la noticia muy muy reciente que tiene que ver con eh, bueno, el fallo de la Corte Suprema de Justicia que aprobó el tarifazo de luz. Eh, se sabe poco porque es un fallo que... Eh, en la mayoría de los medios, evidentemente, aún está siendo leído, pero una de las cosas que se dice es que eh, se aceptará un aumento del 200% al mes hasta fin de año, así que hay que ver de qué manera se concreta esta realidad. Aquellos que tenemos quizás eh, malos pensamientos o o poca confianza en este gobierno, nos imaginamos que cuando se suspendió el tarifazo de gas, por otro lado, se iba a venir a aplicar el ajuste. Bueno, por ahora tenemos esto, vamos a ampliar un poquito la información, pero más adelante, Nati, podemos ir ya a un pequeño bloquecito. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas.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 Darío y Maxi, viven en nuestras luchas. Bueno, estamos aquí de vuelta. Luis, ¿le fuiste a abrir al albañil? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, Buenas sí. noches. Recién acabo de abrirle al albañil, me rompieron media pared. ¿Qué pasó? Pues el... bueno, algunos problemitas telefónicos. Hace unos días desde el sábado que estoy sin teléfono en Telecom. Y nada, tengo que hacer unos trabajos adentro para que Telecom me resuelva el problema y se necesitan albañiles que vengan a romper. Claro. Entonces estuve hasta ahora trabajando. Por supuesto no se pudo resolver ningún problema, como siempre. Pero bueno, aquí estamos. Llegamos justo. Bien. Bien, hoy tenemos algo, ya lo vi por Facebook que has mandado, muy bueno. Lo, ir, lo podemos ir anunciando, ¿no? Sí, sí, estuvimos charlando, estuve charlando en realidad hace un ratito acerca de, de las do, los dos ejes, digamos, que... ...que van a atravesar este programa, uno tiene que ver con, con la situación de violencia de género... ...denunciada en el sindicato de prensa, uh -huh. y lo otro con el 41 aniversario de los crímenes de la CNU en La Plata. Eh, también les contaba a los oyentes que la Corte Suprema de Justicia hoy aprobó el tarifazo de luz. No sé si habías escuchado eso. Algo, algo, pero no mucho. Bien. Bien. Bueno, aprobó tarifazo. Sí, aprobó el tarifazo de luz, aparentemente. Eh, bueno, primero revocó la cautelar. En realidad no es que aprobó, eh, digamos, linealmente el aumento, sino que revocó la cautelar que lo detenía y, digamos, dio vía libre nuevamente. Creo que una de las condiciones que se había puesto era que no fuera el, 40, el 400% eh, digamos, de, de una, sino que se aumentara un 200% en cada mes, Eh, pero en principio, digamos, se ha dado vía libre. Bueno, habrá que, que hacer algo, algo como, como mínimo <risas> salir a la calle, Sí. no queda otra. No queda otra y además una de las cosas que comentaba recién es que Eh, digamos, esta, esta mirada que hemos tenido muchos que no, no tenemos este, mucha empatía con este gobierno es que cuando se revocó, digamos, el tarifazo de gas, eh, algo se venía detrás, ¿no? Algo se veía venir. Y sí, si sí, no es por una, es por otra. Pero igual esta gente ya me parece que lo tenemos, lo tenemos claro. A medida que lo van apretando, eso también se van corriendo, ¿no? Así que es un juego de de poderes, y el nuestro es el poder de la calle, el de ellos es el poder de los decretazos, de la impunidad, del creer que se puede hacer todo sin problema, pero bueno, este, veremos cómo sigue, ¿no? Bien, bueno, estamos entonces eh, en este momento llamando a Ana Laura Torna. Eh, vos eras compañero compañero de su padre, ¿verdad? Eh, claro, él era... Era, calculo que no sé si se habrá jubilado ya, él es compañero, si no me equivoco, en el Banco Río, era también delegado, sindical, militante sindical, y nosotros nos conocimos porque eh, mi, mi, mis hijos, tienen más o menos la misma edad que Ana, que Ana, Ana Laura, íbamos, iban al mismo jardín maternal que era de la asociación bancaria en ese momento. Ah, claro. Eh, Nos conocíamos también, además de ser militante y por la actividad sindical, por papás de eh, chiquitos que llevábamos a un jardín que era de la bancaria, eh, al que también este, el, el, el, el ex secretario general, eh, Juan José Zanola, nos dio mucho trabajo porque en su momento nos quiso cerrar el jardín. Así que tuvimos una lucha también con ellos. Bueno... ¿Qué haces, Ana Laura? Estamos hablando de cuando ibas al jardín. Ah, mira, la tenemos en el aire. ¿Qué tal? Hola, oh, mucho hola, ¿cómo andan, Rosadora? Pues no luz. queríamos que fuera tan emotivo de entrada, pero bueno, salió el tema. La verdad que sí, tengo una experiencia desde la cuna sindical porque estuve en la este, la guardería de la bancaria y bueno, también, si escuchaba una lucha, este, porque sí. además era para padres, claro, que claro. ahora ya no existen, claro. llega a la guardería donde trabajaba mi papá. claro. Claro. Eh, eh, así que mirá que lo que hemos retrocedido, porque hoy no solamente que no tenemos guarderías, sino que o jardines maternales, uh -huh. sino que están para las madres nada más. Claro. Claro, no, nosotros podíamos ir, y los papás, yo era bancario del Banco Provincia, tu papá del Banco Río, si mal no recuerdo. Y, sí, del Banco Río. Este, y bueno, sí, nosotros logramos eso y en su momento vos recordarás, yo no sé si te recordás... Los compañeritos y compañeritas, mi hija era Ana Sol, creo que iban en la misma salita. ¿no? Sí, Ana Sol es su hija. Claro, Ana Sol me es. Bueno, porque esto es como un reencuentro. Me decía la la laula. Claro. Bueno, le voy a comentar a ella después. Porque. Sí, sí, bueno, yo con, incluso con alguna de las docentes, todavía tengo relación con Inés y demás, me charlo de vez en cuando también, ¿no? Porque, ah, mirá, sí, sí. Eh, qué sé yo, fueron buenos recuerdos y también, eh, bueno, tu papá seguro se acuerda, cuando nos quiso cerrar Sanola, que era un era un jardín modelo que teníamos ahí en el edificio de Sarmiento. ¿eh? Claro, eh, incluso, mira, te digo, hace poco me contó mi, mi viejo uh -huh. que ahí sufrí la primera represión de mi vida cuando tenía un año y unos meses. Este, que me fue a buscar el jardín y estaba en una movilización muy grande que hubo en el 82 uh -huh. y que entraron los milicos con gases a, a la bancaria y que bueno, que él me estaba retirando del, del, de la, de, digamos, del, del jardín claro, y que me comí unos gases al año y moneda y nos, el primer jardín estaba en el edificio viejo, a la vuelta en, sí. en Reconquista donde ahora está ese ese gran negociado que hicieron con Megatlón, y ah, hasta que se terminó el edificio nuevo y allí instalaron ahí eh, iban a hacer eh, la, las pasantías, las maestras jardineras del Eccleston, que eran una, un colegio eh, muy, muy este muy importante donde se formaban las maestras jardineras ¿no? claro, sí, sí otro, digamos, una, una lucha impresionante que obviamente terminó con una masacre y una cantidad de despidos mi viejo entre esos Uh -huh. este, digamos con el menemismo este, Bueno, eso después, la claro. la reforma laboral. Sí, sí, ya en el Sí, sí, sí. sí. El, sí, sí, sí, sí, sí. El... lo que yo lo que yo quería mencionar que era lo que le comentaba Rosaura es Sanola nos dio por todos lados, nos dio gremialmente sin defendernos y adentro de la bancaria también nos dio para que no pudiéramos seguir este teniendo esa esa guardería tan importante que teníamos, ¿no? Pero bueno, Se la peleamos, se la peleamos porque después conseguimos otro lugar que alquilaran en otro sitio. Claro. No, fueron unos años que Sanola se volvía loquito con nosotros. <ríe> sí, bueno, sí, recuerdo. Ana, Laura, estábamos contando al comienzo eh, la situación que, que en realidad sigue atravesando ¿no? el sindicato de prensa de Buenos Aires a partir de una denuncia que realizó una compañera afiliada contra... Eh, un miembro del colectivo de trabajadores de prensa y, y de la comisión directiva de, del gremio. Eh, ¿Querés eh, contar un poquito vos cuáles son los pasos que siguió a partir de, de esto la Secretaría de Mujeres y Géneros? Eh, y después vamos profundizando la, la conversación. Dale, sí, mira, eh, nosotros hacemos las reuniones de secretaría desde un comienzo, desde incluso antes de digamos, dentro de la conformación de, del sindicato y el armado, digamos, de lo que fueron las listas de este año, eh, la Secretaría empezó a funcionar desde, comienzo, desde mediados del año pasado y pudimos a participar, digamos, de lo que fue el Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata. A partir de ahí, digamos, armamos una comisión muy importante con una, digamos, una Secretaría abierta, muy participativa, y en una de las reuniones, este... De principio de año, vamos a armar en la agenda de trabajo, los cursos, los placeres, en el medio de una ola de despidos impresionantes, bueno, una compañera de la Secretaría muy activa, no solamente en la Secretaría, sino en todo el gremio, se quiebra y nos cuenta algo que nos dejó a todas este, muy soqueadas, porque bueno, digamos, su, digamos, primero una persona que no... Hola. Hola, sí, sí, te escuchamos. Ah de una de una persona que digamos que no esperábamos, si bien no, no, no, conocemos a todos este desde una manera de amistad ni nada, pero bueno, no pensábamos este de, de, de este dirigente de organización este tener esta denuncia, sobre todo por su rol activo dentro de la, digamos, de la secretaría, de las actividades de género. Este, entonces bueno, fue doble, doble golpe porque bueno. Una vez es de otros compañeros, lo espera, espera, pero de alguien, digamos, tan destacado que qué sé yo, bueno, fue un shock muy importante. Nosotros enseguida, bueno, ahí pedí una reunión a la comisión directiva para informar del caso. Esto se había dado, es una, una situación que había pasado dentro de una agrupación, entonces, como yo fui de otra agrupación, traté de tener cuidado para, digamos, no utilizarlo... Este, como políticamente, claro. como una delimitación a priori, sino que yo tengo los debates políticos y no, no de manera oportunista, entonces planteé que primero tenía que reunirse esa agrupación para ver qué, eh, cómo definían esta situación, si no, había, no lo habían podido hablar, pero nosotros lo no sabíamos del tema, incluso muchas compañeras de su grupo no lo sabían. este, y Bueno, enseguida pedimos que sea suspendido porque nos íbamos edad, eh, los alcances son la compañera con Hola Ana Laura ¿Nos escuchás? Personas, sí, yo los escucho, ¿ustedes me escuchan? Mm, cortadito Ah bueno, mira Ahora sí. sí, ahora sí te escucho bien Ah bueno eh, Bueno no sé qué parte no se perdió un poco pero eh... Bueno, esta compañera se contaba que era de la misma agrupación y que contó que cuando habían sido pareja hace eh, más de un año, bueno, le había tenido conductas de acoso, de violencia psicológica hacia esas uh -huh. Y bueno, nosotros nos preocupamos, dijo, además comentó que había otras denuncias. Este, entonces, bueno, lo primero que hicimos como yo, como, como parte de la comisión directiva, fue pedir la, la separación de. de de esa persona para digamos para para tener todos los recaudos, todos los cuidados este preventivos para que esto digamos no no ocurriera y para sobre todo darle protección a la compañera que está haciendo una denuncia muy importante. Claro, en principio se planteaba digamos como una separación eh, preventiva, eh, sin sin digamos ninguna penalidad, digamos a priori, ¿no? No porque, bueno en realidad lo que tratamos de hacer es primero asesorrarnos, claro. porque si bien digamos Tenemos una cantidad de impulsos y, y un programa muy claro dentro de la Secretaría. Bueno, muchas veces uno no sabe qué hacer en estos casos. ¿Qué conviene hacer? Una vez, muchas veces uno piensa que está haciendo las cosas bien. Este, y bueno, y se, y se equivoca no por mala leche, sino porque bueno, ignora un montón de cosas este, sobre el tema. Entonces, bueno, buscamos asesoramiento, no solamente con diferentes, digamos, colegas de digamos, de, de, del gremio de prensa, con la unidad fiscal, este, bueno, y además con otras agrupaciones para ver un poco qué, cuál era, digamos, el alcance, cómo se podía tomar este tema seriamente, para que no quede ni en, un, digamos, ni en una denuncia nada más, sino bueno, realmente a ver qué, qué es lo mejor, porque uno lo que quiere es que esto no suceda, que esto sucedió, no se repita, claro. y bueno, muchas veces uno toma una iniciativa que... Es, digamos sale contraria. Entonces la idea era tener mucho cuidado y sobre todo cuidar a la compañera. Nosotros siempre, o sea desde la Secretaría, le dimos absoluto, respaldo a la compañera, nunca digamos este pusimos en duda su, vale, su no. denuncia, que es todo lo que sucede digamos en el campo estatal, en la justicia, cuando alguien va a hacer una denuncia no se le cree. Claro. Y bueno, también tuvimos un debate porque no todos tenemos la misma visión. Y hay mucha gente que lo primero que hizo fue salir a, a decir que era, digamos, despecho o, o, bueno, alguna situación, digamos, de alguna otra lista opositora que quería... Bueno, nosotros entendemos, o sea, por la, la valoración que tenemos hacia la militancia de esa compañera que no podía ser de ninguna manera... Este, algo inventado, no es alguien que vino afuera, desde afuera que nadie conocía, sino eh, una compañera muy valiosa para nosotras, no solamente en la Secretaría, sino en todo el en todo el, en todo la, el sindicato, en todas las la, este, y la, las actividades que hacemos, entonces bueno, fue, fue muy, muy bueno, muy impactante. Uh -huh. este, y sobre todo, bueno, lo que le preguntamos a la compañera era qué quería hacer que era lo que ella necesitaba, porque uno a veces dice, bueno, lo importante es escuchar este, a la persona que, que hace la denuncia sin sacar conclusiones apresuradas. Uh -huh. Y bueno, ella en su momento, digamos no tenía, en esa primera reunión, no tenía una, una visión, solo le había salido el impulso de poder contarlo en una reunión, digamos, que si bien éramos varias compañeras, en una reunión íntima, así que también tuvimos mucho cuidado en el sentido de protegerla también a ella, a su intimidad y a lo que había contado en una reunión pequeña. Pero bueno, obviamente digamos en la reunión de comisión directiva planteamos el problema y planteamos la separación para cuidar a la compañera y para, bueno, para ver, mientras este abordábamos cómo, cómo qué hacer, cómo seguir, eh, bueno, que ella tuviese esa protección. Así que bueno, él estuvo este, separado mientras armamos una comisión. Eh, bueno, para hablar con especialistas, para ver un poco cuál era... Y sobre todo, digamos, lo, importan lo importante digamos de esta comisión era, digamos, justamente no hacer una un juicio, sino siempre dándole valor a la compañera, no diciendo, bueno, será verdad, será mentira, sino a partir de, de esta denuncia, eh, bueno, ver qué, qué era lo mejor para, para que esto no volviera a suceder y cuidar su integridad física, psíquica y todo eso. Bien, ¿y qué arrojó ese asesoramiento? Mira, el asesoramiento, eh, digamos, lo que tiene, lo que digamos lo que cuenta es que uno no puede quedarse en una cuestión solamente de penalidad porque es, o punitiva, porque digamos, no, no cambia absolutamente nada, sobre todo cuando uno lleva esta denuncia y hay un gran grupo de personas que, bueno, evidentemente por eso estamos atravesando esta situación que se ve reflejada en mi una menos y todo en que vivimos en una sociedad completamente machista, eh, que digamos que refuerza toda esta sí. pelea entre hombres y mujeres este, de opresión, que claro. no solamente digamos, pasa en una cuestión de propiedad privada, de propiedad de clases, sino que tiene que ver con una, una función de que las mujeres somos propiedad de los hombres, entonces nos pueden maltratar o lo que sé, que es algo natural. Entonces nosotros quisimos abrir un debate dentro del sindicato, más allá de esta particularidad, para que... Justamente evitar estas estas falsas dicotomías, quién tiene razón, quién no tiene razón, si hay algo atrás, sino realmente este dar un debate de por qué nosotros estamos en contra de la violencia de género, que la violencia psicológica es también eh, violencia hacia las mujeres, este, y que bueno, obviamente hay que hay que contemplarla y que hay que dar lugar a las, a las denuncias antes de, de relativizarlas o dibujarles alguna cosa atrás. Bien. Y entonces, ¿cómo continúa? Ustedes, eh, digamos, eh, consultaron con profesionales, eh, entendieron, o bueno, entendieron, no, eh, digamos, ratificaron en todo caso que se trataba de un debate que iba más allá, digamos, de la penalidad o la sanción al denunciado y había que discutir qué hacer en la comisión directiva. Sí, o sea, lo que, lo que resolvimos incluso va ah, lo, que, lo que se resolvió dentro de la comisión directiva es que a partir, digamos, de este de este debate, digamos, de esta resolución que salga de este informe eh, con los especialistas, y a tomar una resolución. Nadie te dice qué hacer, esa es la verdad. Nadie te va a decir ni que tenés que sacarlo ni que tenés que dejarlo, sino que tiene que ver con tener una cantidad de políticas de manera integral para que esto no vuelva a suceder. Más o sea, de sabe lo que uno puede, digamos, simplemente una separación como si no resuelve el problema porque esa persona puede reiterar y uno, bueno, no, no sabe... Digamos, en definitiva lo que uno quiere es que eso no vuelva a suceder entonces bueno digamos a, a través de este informe todo bueno hubo un debate obviamente dentro de la comisión directiva dentro de digamos de la comisión directiva dentro de la secretaría dentro de las, de las agrupaciones todo porque bueno era un debate este bueno que incluso todavía no está, no está cerrado como vos comentabas al principio este, de bueno de qué hacer eh, frente a esta denuncia entonces bueno frente al informe y todo eh, Lo que hicimos fue digamos, proponer, por un lado, que estén identificadas claramente las responsabilidades. Digamos, Después del caso de Belén, pudimos ver digamos, cómo hay que cuidar a las compañeras que hacen la denuncia, con, este, con los nombres, de tener claro. un cuidado, pero obviamente no, tiene, no, es, no están en la misma situación este, el denunciado que la denunciante. Entonces, cómo proteger a la víctima este, y obviamente tratar de, de, de preservar su intimidad, sobre todo si ya lo quiere... Este, bueno, para que no se transforme en un culebrón, sino que realmente se pueda tomar con responsabilidad. Entonces, bueno, a partir de eso nosotros hicimos una propuesta eh, de hacer un curso de violencia. También nos habían este, dicho la, digamos, las especialistas que era muy importante que se deba debatiera dentro del gremio. Nosotros pedíamos que él este, lo haga de manera obligatoria. También pedimos que él esté, digamos, frente a una posible reincorporación porque las digamos por un lado porque las otras denuncias no aparecieron uh -huh. eh, nosotros este teníamos mucha, digamos muchas dudas respecto a, no dudas no porque no no crecíamos en la compañera pero sí que materialmente no aparecían esas denuncias y bueno tener mucho cuidado claro. o, y todavía es el día de hoy que o sea, pueden aparecer pero que no aparecieron uh -huh. entonces bueno uno evalúa digamos en la gravedad esto había pasado hace un año y medio, esa persona no era miembro de la comisión directiva cuando sucedió todo esto, eh, y que bueno, si esa persona reconocía que había estado mal, eh, aceptaba digamos una conducta, digamos, a revertir con con, su, con un tratamiento psicológico mediante que había seguido hace, hace un tiempo, eso informaban obviamente sus compañeros, yo digamos, no soy ni amiga ni cercana a él para ver cómo se dio todo este proceso. Uh -huh. Y después, bueno, obviamente mi inquietud era hacia, hacia la, la denunciante que contaba que después de, de este suceso que se había denunciado en agrupación, no se había reiterado. Entonces, bueno, uno evalúa en, el, en la cuestión del, del peligro del cuidado este, que afecta. Pero obviamente lo, digamos, lo principal es que esa persona se sienta contenida Este, y bueno, saber qué es lo que quiere la, la, la persona que denuncia sobre esto, no es solamente uno toma una decisión este, en, en porque sí, sino porque bueno, quiere contemplar que la persona que hizo la denuncia se sienta contenida y todo, que obviamente fue lo que no sucedió frente a la resolución de la comisión directiva y por eso nos replanteamos este, la posición que había sido, si había sido la correcta o no, que él volviera a su puesto este, en la comisión directiva. O sea, después de que la comisión directiva, digo, para aclarar a quienes escuchan, ¿no? Después de que sí, la comisión sí, directiva sí. votara unánimemente eh, sostenerlo en, en su cargo, eh, sí. digamos, la naranja de prensa, eh, en función de la, del, quizá la respuesta que se recibió desde la comisión de mujeres y género, se replanteó la posición. Sí, en realidad o sea siempre había sido algo de debate digamos que si tenía que ser como un afiliado como uno, o sea, no sea es que estaba definido claro. pero bueno viendo también incluso nosotros tampoco teníamos eh, seguridad de que digamos de que la compañera este, no se sienta del todo digamos con una cantidad de políticas integrales bueno eso sí se sentió no cuando eso nos digamos nos comentó que no estaba digamos en una reunión de muchas compañeras que no estaban de acuerdo con esa con esa resolución Nosotros enseguida dijimos, o sea, no no, no es, no es el sentido, no es que nosotros queremos tener una postura para un lado o para el otro, sino que sea, este, que sea digamos, contemplado lo que quiere la persona que denuncia, de cómo se va a sentir cómoda, de cómo va a seguir participando dentro de un sindicato y sobre todo, obviamente, todas las compañeras. Claro. Este, por eso nosotros planteamos enseguida abrir la, el debate en la comisión directiva frente a la resolución Este, incluso yo planteé que salga un comunicado público de la comisión directiva con la resolución que habíamos tomado, porque bueno, obviamente que si, si la compañera no iba a estar de acuerdo esto se iba a difundir y que nosotros no era que queríamos ocultarlo, sino que queríamos tener un cuidado, pero obviamente que los afiliados se tenían que enterar por, por ustedes, nosotros, claro, con nuestra resolución. Incluso si hay un debate que se abra, que se vea, que se vea reflejado, pero no ocultarlo. Bueno, y en ese sentido, digamos, nosotros quedamos en minoría porque hubo, digamos, un sentido en el cual, digamos, se, digamos, para mí eh, se especuló con que eh, este, no iba a tener una repercusión y bueno, ahí es cuando yo, este, me, digamos, me opongo yo y digamos, y, y me agrupación a, a una postura así porque nunca fue el sentido de tratar de ocultarlo o manejar si esto se sabe o no se sabe, sino tener, un, digamos, el mejor criterio y la mejor respuesta frente a esa problemática. Claro. Eh, entonces, bueno, nosotros ahí volvimos a hacer una votación pidiendo que, que a él se lo corra de la comisión directiva y bueno, quedamos en, en minoría. Este, bueno, eh, en principio se planteó que él eh, iba a presentar su renuncia, finalmente ahora es una licencia que se tomó este, de la comisión directiva y bueno, me parece que Por un lado, refleja un debate que para mí no está cerrado, los debates no se cierran, claro. los debates están abiertos y sobre todo, este, por eso estamos elaborando un protocolo para que digamos queden bien claros digamos, qué se tiene que hacer frente a una situación, una denuncia, cómo tiene que actuar el sindicato, todo. Este, Y bueno, ve, digamos, la idea obviamente que es la convocatoria no solamente a la compañera, sino a todos los compañeros y a todas las compañeras que participen, que se afilen masivamente y que participen y que, y que, bueno, sean una voz disidente a esta, a esta resolución, si es el caso o no. Este, pero, bueno, eh, por un lado yo siento que el sindicato, eh, más allá digamos, de estas limitaciones, se ocupó del tema, que lo siguió, que, digamos, se tomó de manera seria la... la, la Las compañeras de la, de la unidad fiscal nos plantearon que nunca un sindicato había llevado una problemática así este, para debatir qué hacer. Bueno, son todos pasos adelante que obviamente no nos conforman, pero que sí nos parecen que es, este, eh, es prioritario el debate y es prioritario que estos temas se sepan. Y, y bueno, y además hay o sea, que reflejar que es una problemática social a nivel general, que no es una, una situación de una persona en particular, este, y que con eso uno va a resolver lo que es la violencia de género este, a nivel, no solamente del país, sino a nivel mundial, que, que, bueno, que, que refleja un sistema que no solamente oprime a los pobres, sino que doblemente oprime a las mujeres este, en su carácter, digamos, desigual. Bien. Ana Laura, si te parece, eh, te vamos a... Vamos a interrumpir la entrevista para hacer alguna, un pedacito de contenido del programa y en 10 minutos te volvemos a llamar para poder cerrar una reflexión sobre este tema y terminar el programa con vos, ¿te parece? Dale, perfecto. Bueno, un beso. Beso. Y de pensar y sentir lo que sentirían ellos...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 Muy bien, estamos de nuevo en otras voces, otras propuestas. Cortamos un ratito la entrevista con Ana Laura porque nos interesaba no irnos hoy sin poder hablar con Susana Saldúa. Ella es hermana, una de las hermanas de Adriana, una de las jóvenes asesinadas por la CNU en La Plata. Susana, ¿cómo estás? Buenas ¿cómo va, Bien, mi nombre es Rosaura y estoy con mi compañero Luis Sí. Y, bueno, ¿querés contarnos un poco de qué se trató el acto que se realizó hoy? Bien, bien, te cuento. Eh, hoy colocamos las baldosas blancas de la memoria, eh, homenajeando a los ocho compañeros del Partido Socialista de los Trabajadores que fueron asesinados el 5 de septiembre de 1975 durante el gobierno de Isabel Perón. Eh, es un hecho importante porque después de dar una batalla con el municipio de La Plata durante ocho meses, logramos que autorizaran colocar las baldosas y para señalizar el lugar donde partieron los compañeros para entregar el fondo de huelga en Petroquímica Sudamericana, eh, donde fueron en su camino, fueron eh, raptados, secuestrados y asesinados. Eh, hemos señalizado eh, cerca de 50 metros, con los, con los nombres de los ocho compañeros, eh, poniendo en cada baldosa su nombre y a qué partido pertenecía, el Partido Socialista de los Trabajadores. Susana, ¿por qué decías esto de la batalla con el municipio de La Plata? ¿No estaban reticentes? Y Bueno, eh, tardamos ocho meses. Nosotros teníamos la autorización del gobierno anterior eh, durante la gestión de Marta Bedio. Bueno, nos plantearon eh, a partir de diciembre que le íbamos a colocar en marzo, justo previo al golpe en, en, en la aniversario del golpe de estado, uh -huh. y demoraron muchísimo tiempo. Eh, recién ahora nos autorizaron eh incluso querían condicionar la presencia de algunos funcionarios, cosa que nosotros hemos planteado que las baldosas es una acción de la comisión de la memoria y justicia de la masacre de la plata y que nadie se puede adjudicar eh, el municipio no se puede adjudicar en un acto como esto, ¿sí? Ah. Tuvimos una batalla importante. ¿No hubo presencia de funcionarios hoy entonces? No, hoy no vinieron, no vinieron. O sea, si, si no imponían la obligación de estar, no iban a ir para participar como público, digamos. Seguramente, pero te, te cuento que el acto fue muy importante, porque a pesar de la lluvia, hubieron alrededor de 150 personas, participaron gente de la Universidad Nacional de La Plata, directivos, eh, centros de estudiantes, eh, organizaciones eh, sindicales, organismos de derechos humanos, contamos con la dirección de Norita Cortiñas, obviamente, y de Mirta Baravalle. Eh, ...de la Unión por los Derechos de la Plata... ...estamos presentes de Claudia Berlingeri... ...de la Comisión de la Memoria Provincial... Eh, ...y gente de distintos organismos... ...como que eh, Mendivil, de Judiciales... ...bien, algunos no recuerdo ahora, pero... La verdad que es una adhesión muy, muy importante y con presencias importantes, ¿sí? Claro, está bien. Eh, ¿Y querés eh, contarnos así como muy brevemente, eh, digamos, cuál fue el episodio del que se cumplió ayer aniversario? Sí, sí, cómo no. El 5 de septiembre del 75 eh, fueron secuestrados cinco compañeros. Adriana Saldúa, mi hermana, la, eh, Los Certales, su compañero, la pareja de Adriana, eh, Hugo Frigerio... Lidia Agostín y Ana María Gózner. Los compañeros eh, habían recolectado... El, había una fábrica que se llama Petroquímica Sudamericana, se llamaba Hoy Manfisa, eh, estaba en huelga, estaba tomada, había un conflicto muy importante por salarios, y, y llevaban un, una huelga de hace varios días con toma de fábrica. Eh, se había logrado, o, mejor dicho, se había puesto en eh, un funcionamiento un fondo de huelga y nuestros compañeros habían logrado ese fondo a través de ...una actividad en la universidad y en distintos lugares de, de la administración provincial. Eh, reconectados ese dinero, se dirigían a la fábrica petroquímica a llevarles ese dinero... ...al fondo de huelga, fueron interceptados eh, y eh, secuestrados y asesinados en la balandra. Esos son los cinco compañeros que te mencioné. Enterados de la situación, eh, el partido inmediatamente organiza toda una actividad... ...para la denuncia por la masacre... ...y eh, hay tres compañeros que se dirigen a obras públicas que había parado... ...porque dos de los compañeros, Adriana Saldúa, mi hermana y Hugo Frigerio... ...eran eh, trabajadores de obras públicas, Hugo era un gran dirigente... ...un dirigente reconocido antiburocrático de estatales... ...cuando se dirigen a, a informar lo que había pasado con nuestros cinco compañeros... ...son interceptados en la esquina del local y, y posteriormente sus cadáveres aparecen... ...son tres compañeros más que son Diqui Puedano... Patricia Clavrí, una joven estudiante de la universidad, y Oscarcito Lucati, también trabajador de hojas públicas. En realidad, fueron ocho compañeros que entre la madrugada del 5 y el mediodía fueron asesinados por las bandas fascistas de la AAA. Te aclaro que era durante el gobierno peronista y que en La Plata no había ninguna dirección del gobierno provincial. La, la Plata estaba en manos de la AAA, por eso ocurrieron estos hechos. Claro. Bien, eh, te dejo con mi compañero Luis que te quiere saludar. Okay. Muchas gracias, Rosaura. Buenas noches. Hola, Susana. ¿Cómo estás? listo ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, muy bien. Bueno, lamento por dos cosas no poder haber estado. Primero, sí. porque... Sí, usted han participado de, siempre? Del programa y otro por mi estado de salud que no me lo permitió. Pero, sí. por supuesto, como el año pasado, cuando fueron los 40 años, sí. estuvimos allí en La Plata también en el homenaje. Pero eh, eh, toda esta historia que contaste y que le contaste a Rosario y a nuestros compañeros, eh, eh, me gustaría, porque es algo, vos lo mencionaste, fue en el gobierno del general Perón, y como ¿Sí? es en el gobierno del general Perón, y prácticamente, salvo la época de la dictadura, los ocho años de dictadura, gobernó el peronismo, todos estos crímenes estuvieron silenciados, por complicidad ¿Sí? o por lo que sea, porque ni siquiera en la época de la Alianza se hablaba de eso. Así Hoy, por suerte, aunque sea minoritariamente, eh, lo estamos empezando a hablar y a quererlo eh, visibilizar. Sí. ¿Cómo está la causa? Mira, en principio, como todas las causas de CNU, en La Plata están paralizadas, esa es la realidad. Eh, nosotros estamos en un esfuerzo infinito para que la causa tenga un impulso distinto. Hay cientos de compañeros asignados por la AAA. Susana, ¿nos escucha? Ah, sí, acá me recuerda a Nati que tenía poca batería. que se llama el Indio Castillo y el Pipi Pomares, y por solo dos casos, cuando en realidad en esos dos casos también ha involucrado, involucrado a otra gente. De modo que, a pesar de todo, no, se, no, no, no hemos logrado aún que en La Plata eh, se lleve adelante los juicios contra la AAA y contra el CNU. Es un problema. Eh, en Mar del Plata está un poco más avanzado. Pero como vos decías, hubo una rémola, eh, obviamente que el peronismo no quería juzgar a sus propios, a sus pares, porque estamos hablando de tipos que pertenecían al Partido Justicialista, me refiero a la CNU. Entonces, eh, Pero junto con eso, que el, con, con la complicidad del poder político que impidió que estos, ju que estos eh, juicios avanzaran, también tenemos que decir que hay una complicidad del poder judicial, que evidentemente jamás impulsó una causa de la investigación y castigo de los asesinos de estos crímenes. Claro. Eh, bueno, Susana, eh, lo vamos a seguir. Este, Cuando entero. quieran, Nosotros sí, sí. Nosotros acá le damos... Le damos eh. Y hoy me recordaba, porque leí hoy, una, una carta, el Negro Suárez, que estuvo hoy. ahí. Sí, también, el Negro presente. Suárez estuvo y habló, ¿eh? Habló. Claro. Eh. Y, y el Negro Suárez, digamos que es un histórico dirigente y reconocido montonero, ex sí, sí. que nunca re, dejó de reivindicar su origen. Sí, sí, y hoy señaló que el responsable de la muerte del de, de CNV también fue responsable del general Juan Domingo Perón. Claro, él lo dice. Sí, sí, y, él y, dice. Y, se, y se cruzó contestándole a un tal Marcus, un fascista de derecha peronista, ah, sí. eh, y la verdad que leer esa carta que le mandó es impresionante porque creo que allí sintetiza eh, toda la historia de lo que fue... ...el peronismo del 73-74 en adelante, ¿no? Ajá, eh, sí, sí. Y, lo que nadie, y sobre todo lo que porque nadie asesinaron, dice... a, asesinaron a, a cientos y cientos de compañeros de, de del peronismo. Y la realidad es que Totalmente. la mayor cantidad de compañeros Totalmente. asesinados... ...vienen del peronismo. Eso es lamentable. Totalmente. Este, uh -huh. Así que, bueno, eh, hay que seguir esta pelea... ...y así, así como es. después de tantos años se logró eh, juzgar a los crímenes de la dictadura... Sí. Eh, hay que empezar a, a lograr el juzgamiento, eh, tanto que fueron donde, donde actuaron, Mar del Plata, La Plata, Bahía Blanca fundamentalmente, sí, sí. Este, a todos estos asesinos. Que, ojo, lo que dice también Suárez, y nosotros lo, lo, lo conocemos porque lo militamos en ese momento, no solo eran bandas para ahí también actuaban, Eh, burócratas sindicales obviamente. en las de, la burócrata, de los burócratas sindicales, ¿no? Seguro, ¿No? sí, sí. Obviamente, obviamente, nuestros compañeros también hay una represión por eso accionar contra la burocracia. Muchos de ellos ¿No antiburocráticos. Suárez, Suárez en esa carta a este fascista sí. le hace una diferencia más allá de las diferencias lógicas que teníamos con el burócrata. Sí. Pero dice, no era lo mismo Rucci que Lorenzo Miguel. Lorenzo Miguel nunca hizo eh, causas de armar bandas para matar, eh, discutíamos, peleábamos, pero Rucci era uno de los, fue uno de los organizadores, ¿no? Y él dice, ¿cómo lo acusan a Rucci, a, que, nos, que matamos a los montoneros? Pero la familia de Rucci co cobró eh, el subsidio que le dio el Estado como si hubiera sido un crimen de Estado. Entonces, si fue un crimen de Estado, no lo matamos a los montoneros, lo mató el Estado. Bueno, parece que ahora sí de verdad se quedó Susana sin Ahora se nos sin, cortó la comunicación, pero bueno, eso lo quería decir como, como final, porque también es muy importante, hay que leerlo, en, en, este, en la Agencia por la Libertad, el compañero Oscar Castelnuovo, está la carta esa que le contesta a este fascista, este, el compañero El Negro Suárez, que es el de la Gremial de Abogados, y podemos tener mil diferencias con él, en lo que hizo en los 70, pero no podemos dejar de reconocer eh, el peso y la, y, la, y la voluntad de luchar contra, contra todo y luchar por un, por un cambio de sistema y por el socialismo, como dice él. Bueno, eh, Ron, no sé si nos queda eh, a Ana Laura en unos minutitos, si sí, la sí, tenemos sí. allí. Sí, para la poder llamar, cerrar con ella. La estamos llamando en este momento a Ana Laura para cerrar esta cuestión ¿Hola? de. Hola Luis, yo te escucho perfecto. Para cerrar, eh, bueno, la reflexión sobre, sobre lo que veníamos charlando acerca de la situación que, atravesa, que atraviesa el CIPREVA a partir de la denuncia por violencia de género contra uno de sus integrantes. Eh, Ana Laura, torna, a ver, complétame vos el apellido. ¿Cómo cómo? Torna Quindici. Bueno, pero no, pero no te gusta terminarlo en las redes sociales. Es muy largo, no es que no me guste. <ríe> no te entra. <ríe> claro. Bueno, Ana, eh, una de las cosas que, que me quedó en el tintero pensando que hiciste como un seguimiento lineal, digamos, de, de, de todo el proceso que atraviesa el CIPREBA, eh, quizás para darle una carga más, valo, más valorativa, eh, es, digamos, que... ¿Qué vos identificás, eh, no te voy a decir si pudieras volver el tiempo atrás, porque no se puede, pero ¿qué identificás vos que se ha hecho bien y qué te gustaría modificar a futuro en una situación como esta? Mira, yo creo que obviamente por una cuestión de, digamos, de, de no saber o lo que sea, hubo una cantidad de cosas que se hicieron mal, pero bueno, yo entiendo, por lo menos desde la parte que me toca... Eh, ...digamos que fue con lo, la mejor intención... Uh -huh. eh, ...pero bueno, yo creo que por un lado... Eh, ...a mí me pareció, digamos, esto también con el diario del lunes... ...de que nos apresuramos un poco... Este, ...en tratar de, digamos, en, de, de, de seguir adelante, entre comillas... Este, ...y no hubo un debate suficiente, eh, digamos, obviamente... ...en lo que es la Secretaría, en lo que es, digamos... ...con otros compañeros este, que fueron parte del debate... Eh, porque, bueno, esas cosas, cuando los debates no están saldados, uno puede tener diferencias o no, eh, uno puede pensar de una manera y de equivocarse o lo que sea, pero bueno, obviamente, bienvenido al debate, bienvenida a las, las diferentes posturas, este, y bueno, me parece que digamos que, que nos apresuramos en tratar de, digamos, de, de definir una, una resolución cuando no había un acuerdo, cuando uh -huh. no había un acuerdo en general, nosotros en particular, Este, y bueno, muchas veces, digamos, en, esta, eh, en, en, en un naciente sindicato donde los debates son bienvenidos y que tiene que ver, digamos, con una política contraria a lo que son las burocracias sindicales, de participación y todo, bueno, me parece que, que, que, que en ese sentido tendríamos que habernos tomado el tiempo necesario eh, frente a, a esta problemática que es nueva este, para un sindicato. Bien. Ana, ¿qué te parece que no puede faltar a futuro, en el, digo, no en otra situación nueva, sino en el abordaje de esta situación que todavía sigue en curso, ¿no? Bueno, digo... primero me parece que es indispensable que la compañera eh, sea parte de esta organización. Yo defiendo a este sindicato por ser un sindicato antiburocrático que nos da muchísimas herramientas para luchar contra todas las desigualdades que tenemos, eh, contra la precarización laboral y, bueno, sobre todo... Este, las mujeres que somos las que más sufrimos la, precari la precariedad, que cuando somos madres no tenemos contempladas las licencias necesarias. Bueno, una cantidad, una agenda impresionante que eh, tenemos que abordar. Después, por otro lado, yo creo que el sindicato tiene que ser la escuela, el lugar donde se hagan los talleres, donde se den los debates, donde la gente se sienta contenida y donde la gente digamos, pueda participar este de, de, de manera masiva. Eh, obviamente creo que no escapa a una situación general y una situación digamos como una sociedad que multiplica la violencia hacia las mujeres este, y hacia las minorías y que bueno nosotros tenemos que debatirlo y ser el lugar, la herramienta para que estas cosas eh, no sucedan, no vuelvan a suceder nunca más este y que todo el mundo se sienta este contenido y contemplado para poder Eh, hablar libremente de lo que de lo que le pasa no solamente en esto que fue dentro de, un, de la comisión directiva sino en los lugares de trabajo eh, frente a pares o frente a gente que digamos que tiene un cargo más alto bueno ana te despedimos te agradecemos por este espacio que nos has prestado para esta amplia cobertura pronto va a haber una nota gráfica eh, de, de las tres charlas que, que tenemos sabes que la semana pasada hablamos con tomás elías del colectivo y la semana que viene queremos hablar con Gala Abramovich como bueno, afiliada y participante de, de, de los espacios abiertos de, de, la, de, la, Secretaría, sí, de sí. la Secretaría de Géneros. Así que gracias por el espacio, esperamos que sea una cobertura responsable y amplia de, de lo que ha sucedido y lo que está sucediendo eh, y bueno, ya vas a tener eh, a disposición la nota para leer y para poder circular y, y reescuchar los programas, así que... Bueno, estoy a disposición también de cuando me quieran llamar y quieran hacerme cualquier consulta este, me puede, lo pueden hacer Bien, bueno, gracias Ana claro. Bueno, claro. muchas gracias, claro. hasta luego Te agradecemos Ana Lagra, esta charla y bueno, saludos a tu papá Nos cortó, nos cortó, pero le va a mandar saludos. Ahora le voy a decir por WhatsApp. Que le bueno, se lo mandamos. <ríe> bien, bueno, Luisito. ¿Estás ahí? no está ahí, lo visitó, se ha cortado está más o menos está como volando por la estratosfera pero bueno eh, creo que a él le había quedado algo por decir eh, pero bueno, lamentablemente no, no está aquí como con la conexión a punto para, para poder charlarlo así que nos vamos a despedir vamos a retomar la semana que viene el contenido. Acá me dice que no tiene audio. Nos despedimos. Gracias a todos por habernos escuchado y nos vemos, nos hablamos eh, la semana que viene.